Jeremías capítulo c u Aconteció r tres e n t a a y que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, dijo a s a r í a s hijo de Osaías, y j o a n á n hijo de Carea, y todos los varones soberbios, dijeron a Jeremías: Mentira dices. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, i j o de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en mano de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues j o a n a n hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo, a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Sino que tomó j u a n á n hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, todo el remanente de Judá, que se había vuelto de todas las naciones, donde había sido echado para morar en la tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado n a b u s a r a d á n capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de a i c a m hijo de z a f h á n y al profeta Jeremías y a b a r u c hijo de Nerías. Y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes diciendo: Toma con tu mano piedras grandes, y c ú b r e l a s de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá, y diles: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, a muerte, y los que a cautiverio, a cautiverio, y los que a espada, a espada. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, Y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de é l y a en paz. Además, quebrará las estatuas de b e t s e m e s que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego.